To hold, though she doubts her morality, she decides that she is more evil. Look to him as she pleases, and outside in the cow, the backdrops peel and the sets give way, and the cars get eaten by the play. There's a murderer at the matinee. There are dead men in the aisles. The patrons and the actors charge. Suddenly, if the show is through, and silence.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 Buenas noches, ¿qué tal? ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo suena esto? Y suena ahorita para arriba, está para arriba, eh. está la ganancia alta. Que buenas noches, hombre. Buenas noches a toda la gente que te ha eh, ahora mismo. Y Jueves, y, 9 de febrero del año 2017 Y la zona horaria del meridiano de Greenwich. Meridiano de Greenwich más uno, creo que ya es donde estamos. ¿eh? Bueno, la que sea. Aquí en el estudio de Radio Cuca son les, les 9 y 9. Mira qué poético. Y nada, por supuesto que. Oye, pues, que va a ser lo que.? Eh, que va a ser lo que son en Radio Cuca? En Radio Cuca Ranch, en el 107.3 de la frecuencia modulada y en el www.radiocuca.org. un sales sale de la noche un poco más vale un poquito más de las de la noche por lo que suena no puede ser más que anedonia el que falta no puede ser otro más que, que el anidónico miserable un anidónico miserable que hoy vuelve a estar acatarrado eh, ya normal eh, ya normal no hay tanto tiempo que tuve no para mí es que no que fue hay cuatro días Otra de las consecuencias que tiene esto de someterse al, al trabajo asalariado, mira de fecho, ahora mismo ¿eh? voy, voy a sonarme la, la nariz. No, si tuviera botón de la tos, aunque no fuera tos, y sonarme la nariz, pues ponielo. como no lo tengo, lo único que voy a hacer va a ser subir el fondo. Uh -huh. hey. subí el fondo pero indesina ¿eh? no todos se me sintió se me perfectamente el, el estornudo el sonarme me la nariz bueno claro ya que mmm, no hay mucho tiempo que hice un programa de Falando de narices pues bueno ¿eh? tenía que tocarme y justicia poética tenía que tocarme esto de tener la, la nariz fecha fecha un dice, dicen la metáfora, después pues, que he fecha un pimiento Eh, yo, hostia, yo los pimientos mucha manía yo tengo, ¿eh? Eh, tengo creo que hay intolerancia no me la diagnóstico nadie pero yo soy muy de, de diagnosticarme, ¿eh? la anedonia tampoco no me la diagnóstico nadie pero digo yo que la, yo que la tengo ¿eh? sin falta de que me la diagnostique nadie eso lo yo Hombre, tampoco hay falta de ¿eh? de ser muy listo para pa, descansarse pa de ello Pero bueno, esta noche, pese a estar así malo y tal, no sé si hasta tendré fiebre, eh, no, lo sé. Bueno, no lo sé, igual sí, sí, está calentuco esto, qué sé yo, eh, otra de las consecuencias del trabajo asolareado, como os decía, ¿eh? Eh, fue, no tiene un trabajo estresante, está sometido a, a tener que, que plegarse a, a unos tiempos y unos lugares, Hay unas coordenadas en coordenadas en el, el, el espacio-tiempo que no tienes otro que, ¿eh? que cumplir, Supónse, ¿no? Sí, bueno, tienes que cumplirlo, porque si no lo cumples, no tienes perres, y si no tienes perres, aunque no tengas falta de muchas, tienes falta de algunas, y bueno, pues si no les tienes, no, no les tienes, y, y ya lo que hay, entonces no queda otro que someterse a esas coordenadas espaciotemporales. ¿eh? Todo lo mejor querría estar en. En ese tiempo quería estar en otro sitio, pero no puedes, no puedes, no queda otro que. ¿eh? No queda otro que. Qué ahí. O igual, o igual si queda, ¿eh? Igual si queda. Eh, bien, últimamente recurro mucho a, a los tiempos, a los míos tiempos de Shuntalietres. De y <coughs> hoy acordábame de. Acordábame de, de uno de los. relatos que en aquel tiempo me dio medio por escribir. Eh yo la mayoría de las cosas que que escribía, ¿eh? Me supongo que como los bueno, seguro que mucha gente de los que me está sintiendo también se dedica de vez en cuando a juntar palabras y eh bueno, hay una afición nunca que Que mucha gente tiene en algún momento de la, de la subida. Yo tuviera la, tuve la también el tiempo. Eh, ahora, en cuanto a deshuntar palabras en un papel, pues suélteles aquí. A lo mejor yo por eso, por lo que ya no, no les junto un papel, porque total, como vengo a, a soltarles aquí a la, a la que era cuca, eh, pues, pues igual yo por eso, igual yo por eso. Puede ser. Pues es guapamente. Bueno, pues que. Que en aquellos tiempos se una vez un, un relato que, como casi todos los que, eh, por muy fantásticos y muy flipantes que fueran, y en ambientes muy muy irreales, maravillosos y fantásticos que tuvieran asitiados, eh, normalmente también siempre mm, basados en fechos reales. No, a lo mejor no en fechos reales, pero lógicamente cualquiera que escriba, pues escribirá, Los, los dos pensamientos, esos pensamientos vendrán por de alguna cosa. ¿eh? Vale, pues ser sin más por una imaginación increíble. Ya os dije, por ejemplo, que, <coughs> yo sé, pues me fascina, por ejemplo, eh, Neil Gaiman escribiendo, porque hay porque pura imaginación, son cosas que imagina, pero bueno, eh, esa pura imaginación, que parece pues, que no está basada en nada, a lo mejor sí que está basada en... Eh, en cosas que él piensa y que él, y que él siente bueno pues me de una de las pocas veces en mi vida ¿eh? ahora mismo estoy en una de esas pocas eh, po esas épocas que se dan poco en mi vida eh, y en aquel momento también estaba una época extraña que es la de trabajar a jornada completa estoy obsesionado, yo lo sé, todos los hermanos han de esto pero yo que estoy obsesionado con ello, ¿qué voy a hacer? ¿Eh? Sí, ella, ella la mía obsesión Eh, joder, pues si, si no puedo soltar aquí las cosas que eh, que me que me que me la cabeza, que me tal joder, pues ¿para qué coño me va? Vale, eh? ¿Para qué coño me va vale a tener un programa en la cuca? ¿Eh? Sí, a ver, decírmelo vosotros listos, ¿para pa qué vale, ¿Eh? No va vale para nada, ¿Eh? tener un programa en la cuca vale entre todas cosas para poder decir lo que, que aún y, fe, y da la gana. Y en el mío caso, pues, dame la gana de hablar de del trabajo salarial. ¿Qué? ¿Algún problema? ¿Eh? Pues ponéis eso emisora, no pasa nada, ya lo sabéis. Bueno, la cuestión es que eh, hubo otra época de mi vida en la que también trabajé jornada completa. ¿eh? Y, bueno, pues, eh, como me pasa ahora, pues también paraba una hora para comer y paraba y comía allí en el mismo sitio, ¿eh? En el mismo sitio en el que trabajaba tenían una, una salita ¿eh? que llamaban el office. Ahora ahora también tengo un office. ¿eh? Curiosamente, un office no lleva una oficina. Debe ser un folclore de esos. Un office lleva un sitio para pa comer que tiene un fregadero, un forno microondes, ¿eh? esas, esas cosas. ¿eh? Eh, bueno, pues en el que estoy ahora para arriba tiene mucho ruido también, porque allí el... ese es donde están agospiados los los los servidores de internet ahí y iba yo a decir en aquellos tiempos no había internet sí sí que lo había sí que lo había ¿eh? pasa pues que yo en aquellos tiempos no lo tenía mi puesto ya era tan bajo que no tenía derecho a, a meterme en internet pero bueno bueno la cuestión es que eh, la gente que trabajaba conmigo después de, de comer prestaba pues y quedarse quedar allí ¿eh? Y sentaban en unos sofás que había en la recepción y estaban allí charrando y chismorreando y, y criticando a todo el mundo. Porque era hostia, ¿eh? Uf. la persona que faltaba ese día, madre de Dios, y era el blanco de las críticas, a mí me, me humedaba, ¿eh? me humedaba faltar, porque <risa> digo yo, madre de Dios, qué dirán de mí, eh, que no yo tampoco que me vea mucho más lo que, lo que digan de mí, pero, pero bueno, oye, qué sé yo, ¿Eh? es, es, es aquella vez yo me por pensar aquello. Bueno, pues la cuestión es que yo, mientras el, mientras el tiempo que, que, que, que los, los demás compañeros... Los demás compañeros, porque eran dos mujeres, estaban eh, allí sentadas chismorreando, pues, a, bueno, pues si comías en media orina, quedaba otra media orina, que era la que ellas echaban en chismorrear, pues yo echaba la andar un paseo. ¿eh? Y en el sitio que en el que trabajaba estaba, bueno, pues en uno de los bordes de, de la ciudad, hubiera eh, ya os dije muchas veces Que a mí precisamente por lo que me gusta Y por lo fácil que es Al líder, de ¿no? No necesite escalear mucho Para estar en un entorno Bueno, pues bastante natural Rural cuál eh, eh, va a tener Huecos ah, Esta noche voy a estar sonándome Mira, y eh, Para arriba Bueno Bueno eh, Eso, que decía que que Ubieu tiene una cosa muy buena y que a mí ya es la que más me gusta de esta ciudad, ¿eh? De la que, tampoco ya que haya muchas cosas que me gusten, pero esa gusta a mí y que ya es lo, lo fácil que es salir de ella, ¿eh? Lo fácil que ya salir caleando, lo fácil que es escapar en un tren, un alza, un alza sí, tiene, tiene la ventaja de que de que altar en el, en el, cien, en el centro. La mitad de Asturias, ¿eh? más o menos debe es ser la mitad la mitad geométrica, ¿Mm? está justo en el medio, eh, bueno, y con eso de que encima ya la capital, y hay aquí un montón de cosas, pues bueno, hay transporte de aquí, en, en tren y en autocar no tocar, a muchos sitios, a muchas partes de, de Asturias, y es muy fácil escapar, y es muy fácil escapar, y es fácil escapar calellando, porque yo pienso que, a ver, del del sitio que tea más más lejos de de un de un ámbito natural rural de la ruralidad qué sé yo qué puede ser el centro la ciudad la calleuría cuánto eches en llegar de la de la tal hasta buen paso a mí gusta me que le llegara buen paso qué eches 30 minutos en llegar a a una parroquia rural por ahí, no, no creo que no creo que más. No pienso que haya ningún sitio nubeo en el que del que no puedas escapar de la ciudad en, en poco tiempo. Y aquel aquel sitio en aquel trabajo en el que trabajaba yo, en aquella oficina, eh, estaba para arriba asiteada en un una vereda en un borde de la, de la ciudad entonces es bueno pues si ya pues digo desde cualquier punto de la ciudad en un los más 30 minutos llegues a llegues al entorno natural pues allí yo cuido que chávez unos 10 minutos en entre en en prados en huertes ¿Eh? Cabres, curiosamente cabres Sí, más o menos 10 minutinos Y bueno, yo muchos días En el tiempo ese que, que Tenía esa Mediorina, orina, pues aprovechaba Para ir, eh, por lo menos para salir A la ciudad, meterme Meterme ¿eh? en una calella Una calella, seguro que muchos la, la conocéis La calella seraria, que se llamaba Que ya no existe, porque ...ahora con eso de... De, la, ...de que la construcción... ...ya no construyen el... ...eh... ...no construyen los bordes de los caminos... ...y eh, si te ha puesto pues lo cuesto... ...si está ha empozado o no empozado... ...ahora coyen, rasen todo... ...acaben con todo lo que hay... ...y, y construyen allí... ...bueno pues pero allí construyeron... ...y ese sitio ya no existe... ...pero en aquel momento eh, todavía existía... ...y todavía bueno pues había por allí... ...mucha huerta, mucha cabra, mucho tal... ...y yo he ido muchas veces... y entonces un día ocurrióseme un relato en el que un personaje protagonista que bueno pues que era el mío alter ego de aquello no tenía yo alter egos como ahora que, que tengo muchos y vale bueno, igual no, no es el tema de ahora el personaje ese pues pues salía de, de del del trabajo de la comer y lleva callejando hasta los huertines hasta tal Y decía pues en cuenta de en cuenta de volver, ¿eh? de volver a trabajo por la tarde, lo que voy a hacer va a ser subir a esa montaña que se ve de donde ahí, eh, la grandota, veía ser la, la grandota, voy a subir a la, a la grandota. Y nada, pues el rato ya era de, de cómo iba haciéndose cada vez más tarde, eh, de cómo iba llegando la hora, y él estaba más para arriba, eh, de cómo de cómo sonaba el móvil. Veía el teléfono de la oficina, como no respondía, y como al final llegaba al alto de la montaña, sentábase allí y, y miraba para la ciudad que estaba allí a vachones. Eh, todo esto, la ambientación del relato, y que estaba contándolo, este, el protagonista, este que, que, que había sido el actor de la situación, estaba contándolo a, a un conocido. Y entonces el relato acababa con el conocido diciendo... y ¡Venga, todos ¡Echaronte! Y él decía... ¡No, menos! No, ¡No te echen por faltar un, un día a trabajar! ¡Echente de la bronca y tal! ¡Pero no te no te echen! Y si me hubieran echado... Pues mira, tampoco pasaba nada. Y entonces acababa el, acababa el amigo diciendo... Pero... pero Así como... reflexionando que no entendía nada. pero ¡Pero hay que trabajar! Y el protagonista... daba yo un par de, de palmaes en el yombo, decía, así, pero hay que vivir. ¿eh? Pienso un poquitín en eso, ya sé que lleve una locura, que, que la mayoría de la gente quiere más el trabajo que otra cosa. O a lo mejor lleve un, un par conchugado de esto, sí, hay que trabajar precisamente porque hay que vivir. Entonces para poder vivir hay que trabajar, pero bueno... ¿Qué queréis que os diga? Pues, pues ya podían, ¿no? una vez que... ¿eh? ...no tener que trabajar para vivir... ...o que cada uno... ...que cada uno trabajara eh, ...la medida de lo que quisiera... ...que fuera muy ambicioso... ...y quisieran muchas perras que trabajara mucho... ...y el que y el que nunca trabajara... ...que trabajara menos, ¿no? Bueno, sí, esas, esas cosas... ...esas cosas pienso yo... ...pienso yo a veces... Eh, y, ...y también ese, ese cuento tenía... ese tú tenía una cosa que, que, bueno, pues que no sé por qué, también hay mal cortes corte de eso, que llegué en el, en el periplo del de, de protagonista este, de la ciudad hasta el alto, la, la grandota, ¿eh? pasaba por Persegaria, Perabuli, ¿eh? Villamiana, ¿eh? por Faro, bueno, qué sé yo, por Pando, todo para arriba, tal, ¿eh? Eh, iba encontrando gente, eh, iba hablando con ellos a veces conversaciones muy cortes de dos palabras muchas veces, bueno, pues cosas que no venían tampoco que no tenían mayor importancia conversaciones intrascendentes y a veces otras que llenen más más interesantes y al corte de aquellos tiempos hay mucho que no, que no tengo yo una... una conversación prestosa de estos con un desconocido que alcuentre por ahí eh, yo antes sí les tenía, vale, sí ah, que, perdón perdón que fue algún inciso que hay aquí en el, en el chat me saludar, ay, eh, Marie! María? que dice que voz tan radiofónica y es que estoy mal María por eso no tengo una voz tan radiofónica estoy joda estoy tomado del de, de coño tan también por ahí no puso nada pero pero identificóse buenas buenas noches a, a los dos ¿eh? buenas noches que he esta esta voz radiofónica tomada en fin bueno seguimos que decía yo que yo eh, en antes de siempre en cuando falaba con con gente sin más Una cosa que, curiosamente, eh, siempre lo en un entorno rural. Sí, entorno rural, natural. Yo sé de la de la urbe. Eh, y Dijo que es curioso porque... Porque si yo voy para la ciudad, y yo qué sé, pues siento en un banco o lo que sea, y viene alguien a hablar conmigo, normalmente molesta a mí. ¿eh? Digo, cago en la puta, este nunca llorará, ¿no? Tal... Sí, de verdad, moléstame, cuando puedo marcho, y... pero por embargo, eh, si en el pueblo, en el monte, en un prau, hostia, pues ahí ahí préstame, joder, de verdad que sí, eh, que me presta. De fecho acuérdame de, de situaciones así, y tal, y hostia, acuérdame con, con mucho preste. Mira, y por ejemplo, eh, eh, acuérdame una vez... no sé si conoceréis la, la mostallal pero aunque solo sé sí, ya de escucharme a mí dis macetu, hola, perdón vuelvo a hacer un inciso dis tu en el chat, hola, nadónico, me alegra volver a escucharte otro jueves coño, ya me alegra, me la dios que estás ahí, macetu <risa> Tía, préstame, préstame, mucho ya sabéis que me presta mucho tener tener gente en el, gente en el chat eh. Eh, aunque no eh, nada dame igual, estáis ahí yo siento me, siento me acompañado y préstame Bueno, pues se decía que eso, pues que, que que hubo un tiempo en el que yo salía a calellar por ahí por el monte y al contarme a alguien de a lo mejor poníamos a hablar y salía una conversación muy prestosa. Mira, y acuérdome por ejemplo de un, una vez un paisano de, que digo yo estaba yo diciendo pues que no sé si conocéis la la mostallal. ...pero que solo si ya de, de, de escuchaba a mí... hablar de, de esa montaña... ...pues vamos, tenéis que conocerla sí o sí... ...esa montaña que está... ...esa primera montaña más norteña... ...del, del macizo de... ...del Aramo... ¿eh? ...bueno pues la cuestión es que estaba yo... Eh, ...para subir a la mostrera... ...hay, hay varias, varias posibilidades... ...una de ellas a lo mejor... ...no sé si será la más fea... ...pero bueno, un sitio por el que yo subí... De algunas veces... tenéis muchas que subir para, para allá eh, y yep lo que sería un pequeño en la cara noroeste porque el aramo ya sabéis que tiene una dirección eh, suroeste-noreste eh, bueno pues en el extremo más, más noreste eh, tal pueblo de la, de la vara y desde la vara pues hay una pista que antes ya era una pista yo conocíla siendo una una pista de tierra y piedra y la última vez que fui pues resulta que ya era una carretera de asfalto pero bueno eso ya es ya lo que yo lo que hay aprovecho para soltar una profecía que ¿eh? una visión que tuve ahí hay, hay muchos años hay muchos años ando yo un, un paseo por el puerto andrúas ¿eh? que si no lo conocéis también está en el ramo y también otra otra vía para para llegarse A, a la mostallar para subir a, a la mostallar para llegar a la base al, al collado de, de de pan de la forca ¿eh? que allí como se llama el, el collado que está en la base de la mostallar bueno pues la cuestión es que eh, iba yo un día por esa pista cuando todavía ya era ya era una pista que ya una pista que sube del pueblo de, de la vara hasta hasta la Vega Bobis ¿eh? que ya a partir de la Vega Bobis ya ya era ...para o atravies... ¿eh? ...para ir para allá... ...pues sonamos otra vez... ...ay... ...joder... ...qué distorsiones... ¿eh? ...para arriba... ...distorsiona... ...se ve que suena muy alto... ¿eh? ...estornudo más alto de lo que falo... ...y ¿eh? es curioso... Yo, yo, ...bueno no es yo curioso... ...y es normal... ...pero bueno... ...la cuestión es que hay muchos años... ...no, no sabría yo decir... ...ni siquiera cuántos años... ...subía yo... ...subía yo... por esa pista... y cuando llegué a, a la vieja vos ves, pues resulta que había allí un, una tienda campaña allí plantada y, y en la puerta de la tienda campaña un paisano allí allí sentado y bueno pues yo saludé y dije hola buenas y el paisano dio la vuelta y, y fue de estos que cuando ellos dicen pues sí, me sí ellos dicen pues sí, sí, sí digo todo yo y no sé qué y no sé qué más Bueno, pues que me paré allí a hablar, a hablar con él. Oye, ya era un paisano muy interesante, eh, muy interesante. Eh, no soy al cordame del, del sonome. Eh, supongo que es, bueno, teniendo en cuenta lo, los míos problemas eh, a nivel cortical, pues, mira, ya es bastante normal que se me escabezan los nombres, pero no me escadezo de la, de la situación. Eh, aquel paisano, pues bueno, resultó contóme que que él ya era pintor ¿eh? y que subía a aquel sitio porque gustaba pintar desde de, de allí pintar lo que veía desde de, de ahí arriba cosa que no me extraña porque la verdad que lleva una pasada de una pasada de sitio eh una pasada de, de vistas si tenéis oportunidad de irte algún día a Begabobies... y mirar para ¿eh? mirar para contra el oeste y, y perdón para contra el este y para contra el sur sobre todo y precioso y precioso bueno Pues contóme eso, que de ese mes en cuando que subía, ¿eh? subía en coche creo que ya era, un, no me acuerdo el coche, creo que ya era un R5 agarraba ¿eh? el coche y, y subía para aquella pista supongo que arriesgando un poquillo el el coche, ¿eh? porque vamos y sí, hay muchos años, porque acuérdame que yo dije que yo también tenía un R5 y que de aquella sí bueno, yo no, y la misma tenía un R5 y hay muchos años de ¿eh? Del R5 Bueno, la cuestión que me que de ese en cuando subía allí a, a pintar y que quedaba, y yo dije, bueno, pues yo vengo muchas veces para subir al monte y tal, y bueno, empezamos a charlar, y empezaba a decir, ¿no conoces a este y ya no sé cuál otro que paren ahí en el chigres de la vara y tal? Digo, no, no yo que voy a conocer si yo no conozco a nadie, y empezó a contarme que él decía, yo cuando llega un poquitín más la tarde puedo agarrar el coche y voy a echar por la pista hasta la vara y Y voy, y voy a voy a tomar algo con la gente de allí y tal mucho no, porque claro, después tengo que subir y, y contome más cosas acuérdame una cosa muy curiosa de aquella fue un de los años que perdón, hay que, que estornudo otra vez que me suena un poco allí fue un de los años que la, la vuelta ciclista eh, a España subía, subía al Angliru había una etapa que acababa en el Angliru Y curiosamente aquel día era el día previo a, a la etapa con fin del anglero y había un montón de gente acampado en Vía en Pará que desde Vía Pará y entonces decía Mel, oye, igual sabes por qué coño hay tanta gente eh, allá abajo acampado y, y yo dije, ah, oye, dije que mañana llega la... ...la etapa reina de la, de la Vuelta a España... ...suben al angliru y tal... Y, ...y quedó así pensando... ...dijo, ah... Eh, ...o sea que son familia, ¿no?... ...de, de los ciclistas... <ríe> ...y yo quedé... ...digo, no, no, familia, ¿no?... ...aficionados, hombre... ...que lleve una cosa muy famosa... ...y dijo, ah, sí... ...hostia, vale, vale, interesante... ...ah, pues seguro que hay fiesta esta noche... ...pues pues voy yo a acercarme hasta allí... ...y tal... ...y tal, me dio la frase y de repente... ...puso carato grave y dijo no... ...me no voy... ...y yo dije no, ¿por qué o...? Oh", ...dicho porque yo soy asturiano... ...de Amel... ...y como a, a todos los buenos asturianos... Gusta me la juerga... ...y gusta me beber... ...y entonces y voy, seguro que va a haber... ...folixa... ¿eh? Y seguro que voy a empinar el coldu y Núñez Plan de después pues, venir hasta aquí arriba empinando el coldu. Tanto eh, toca la bucano. Y, y bueno, nada, pues esas cosas. ¿eh? Y, y bueno, bueno, yo marché, seguí en mi camino. Y él dicho me aquello de, bueno, pues si vienes mucho por aquí, seguro que nos, que nos veremos más veces. Hay muchos años que. ¿eh? Que, que pasó esto y seguí yendo por allí y nunca, nunca volví a, a ver al pintor, pero prestóme, prestóme saber que, que existía que existía gente, gente de esa gente como el, como el pintor. Sí, prestóme, a mí por lo menos prestóme mucho. ¿eh? ¿Por qué? ¿Y tan prestoso el pintor? Hombre, pues no necesariamente, ¿no? pero pero bueno joder no sé a mí me prestó mucho mucho velo mucho mucho estar con él y mucho charrar charlar con él un poquitín ¿eh? Sigue sintiendo Radio Cuca Sigue sintiendo Anedonia ¿eh? Sigue sintiendo el anedónico Miserable dar la vara a través Del 107.3 de la Frecuencia modulada y a través del www.radiocuca.org eh, Yo para dar la vara Soy único, no es la vara te deja falta Oye, pues no No sé exactamente por qué me, me acordé hoy del, del pintor ¿eh? conocí mucha otra gente, eh, eso amistades este, este, este, desde un día ¿eh? curiosamente eh, mira al cuarto me a otro que por no cambiar de, por no cambiar de escenario eh, conocerlo también en este caso un poquito más arriba de la de la Vega Bobbies ¿eh? un poquito más arriba de, de la Vega Bobbies y antes de ...de llegar al collao de, de pan de la forca eh, ...ahí un poco llenante está la talmayalado de brañacé ¿eh? un grupo de, de cabañas de, de piedra ¿eh? para hospiar el, el ganado y los vaqueros cuando cuando suben o cuando suben a, a mirar el ganado bueno pues por allí alcontré a un, a un paisano ¿eh? pues que, que ya era uno de estos que ya era que ya era un ganadero Y bueno pues me pues, me a charlar con él, eh, de esto que bueno que saludes y que el saludo lleva otra palabra y otra más y bueno pues que la persona se ve que tiene ganas de, de hablar con alguien y yo también tenía también tenía ganas de, de hablar. A mí pues también mucho, yo os digo, de la misma manera que, que en la ciudad, soy reacio a mantener una conversación Eh, el monte cuando los míos pies están pisando hierba y tal pues pues ahí préstamela la de dios y nada tuvimos charrando un, un buen pedazo eh, con tome que ya era retirado de la, de la mina concretamente de, del del pozo hostia ¿cómo se llama este el que está el que está según pase santo laia morcín joder No, el que está no te metes para Riosa. ¿eh? Bueno, de ese pozo, sabéis todos perfectamente de qué pozo estoy hablando, aunque ahora yo no me acuerdo del lo Y si no lo un tampoco pasa nada, porque no lleva un dato que sea ¿eh? pertinente ni necesario para eh, pa entender, pa entender, pa entender la historia. con saber que ya era de la mina, como tantos que hay en Asturias, pues a abundó. Bueno, pues la cuestión ye con eso que ya era de la mina y que ahora que entonces para entretenese eh, eh claro, o se aburría sin trabajar prove <risa> aburrirse sin trabajar cobrando a fin de mes Uf, vaya, me prestaría muy no bueno, a bueno igual no porque yo normalmente una cosa que también ¿eh? que también fui aprendiendo con la vida y que de verdad eso que cuenten ¿eh? los cuentos los refranes y tal es de que tengas cuidado con lo que deseas, no vayas a ser que se te conceda, ¿eh? Y después y, y de otra manera, no llegaba exactamente como como tú como tú creías que que iba a ser. Bueno, por pues la cuestión llegué que eso, pues que este aburrías ¿eh? ya no no, no trabajaba y entonces, bueno, pues que tenía unos cuantos burres y que les subía para al monte y tal. De hecho, mira, no no no subía, bajaba yo, bajaba. porque al cuarto me que preguntarme y tal dice yo, coño pues yo vi unos burros para allá arriba yo vengo de vengo de la parte de joder cómo se llama me ay para para arriba de, de a ver para arriba de la carralina, coño ¿Cómo se llama aquello? Bueno, yo igual, no sé, una, una vega que hay allí para arriba de la carralina, lo más de del aramo. Digo, yo vi los burros para allí, pero no subían tanto. Dicenme, no, no, tanto no suben, ¿por dónde van a subir? No sé qué, bueno, y, y charrando, y, y, y prestó mucho. Además fue, fue una cosa aquella es que prestó, porque los dos íbamos caleando. Pero, pero los dos sentamos al suelo y estuvimos ahí charrando un pedazo. Falamos de muchas cosas, falamos de... ...de las cabañas, recuerdo que me decía... ...mira, de la consellería danos perros... ...para pa arreglar los los mayaos ...pero pero xenos, sí, ¿eh? ...que entonces es que, que ya que nos da les perros... ...que dejemos una abierta... ...para que bueno para pa que pueda guardarse la gente... ...para que pueda venir a dormir al monte... ...porque decían, ¿no dormiste nunca por aquí arriba? decía no, oh, yo dormí por aquí arriba, no dormí y tal... Decían, ...ah, pues presta no cuánto y tal... Y, y, y, decíame eso, de los cabañas. Decíamos lo que pasa que, que, eh, que la gente de Perequí, los ganaderos y los vaqueros y tal, y tan ruin, eh, y es tan ruin, que, que arregle, si hay una ocena cabañas, arreglen once, y la que deje en abierta y la que no un arreglar, la que está a toda fecha no hay hacer y tal bueno, son ruinos o los o, o, o tan obligados a hacerlo, porque también ya es verdad que, que, que hay vándalos los que eh, ...que lleguen al... ...que lleguen al monte. ...una otra vez... ...espera ahí... ...a ver... ...saco el pañuelo... ...arrímalo al... ...al naso... ...llegó al colorado... ...distorsionado... ...no sé... ...bueno ya me... ...ya lo sabré si, si lo escucho... que casi nunca... ...escucho los programas... ...pero bueno... igual... Eh, ...y de todas aquellas cosas... ...y acuérdome que... cuando, cuando marchaba decía, bueno, si vuelves por aquí a ver si nos vemos, yo llamo metal, yo me he encantado, yo llamo, creo que si era José María, José María, como José, no, no me acuerdo que voy a acordar, pero suérame que, que igual, que igual fuera eso. Esta vez, mira, ninguno de los dos casos fueron, ya eran muy viejos los dos, que yo soy más de hablar con viejos, digo lo siempre, ¿eh? Bueno, Jeremy y ellos, pero tienen bastante mayores que yo Que yo de que ya estoy hablando de cosas de, de mucho tiempo Y era, era un guajín mira, y, y hay una que sí que me acuerdo más o menos de la fecha Venía a ser, sé que ya era Semana Santa Lo que pasa es que la, la Semana Santa unas veces que hayan antes otras después Bueno, pues podía ser marzo, abril ¿eh? y, y mira, curiosamente, también el Aramo También el Aramo Y era el año 2003 Marzo, abril de, de 2003. Creo que tenía que ser... Tenía que ser marzo. Porque en abril... Marzo, primeros de abril. Porque después recuerdo... me Fue un año así... Movido en el que trabajé en unos cuantos sitios. Entonces más o menos recuérdame. Bueno. La cuestión es que eh, esa Semana Santa... ¿eh? Pues yo a pasala... A ese sitio que vos decía... La Semana pasada. Que son muy miserables. Porque nunca quisieron ir a vivir a... ¿Eh? A una un cabañuca en un pueblo precisamente Porque había que, que salir fuera Para entrar al baño Para mechar ¿eh? que, que soy que, bueno, muy miserable ¿eh? Y voy de guay De que no tengo necesidades creas Y sin embargo ¡ay! Tengo la necesidades de un cuarto baño del que no tengo que salir de la casa ¿eh? Ya ves Hay una mujer allí viviendo Por visto ¿eh? y, y, y parece que no tiene problema ninguno Está viviendo allí Está tranquila, está feliz Bueno, pues, oye, yo de aquella únicamente fui a pasar, eso, pues, las fiestas de la Semana Santa, los cuatro días y tal, porque el, el dueño de aquello, mientras no lo vendía, a Anaide, pues, tenía lo, eso, pues, para alquilar o para pa fines de semana, para lo que fuera, para lo que fuera. Y, bueno, pues, yo fui para allá y al cuarto me un, un día... Eh, ...que un día que pensé yo... ...igual todo que ir de por viejo... ...porque tengo una entrevista de trabajo... ...que, que por cierto también lo... ...también lo he en unas palabras... ...pero bueno, ves, hay otra historia... ...e incluso en la entrevista hay otra historia... ...digamos que al final no fui... ...porque llevante me hacía un día maravilloso... ...yo tenía allí la... ...la mía bicicleta... ...entonces agarré la, la bicicleta... Y, ...y subí... ...bueno pues supongo... ...no sé si lo conoceréis pero aquella zona... llegué a, a San Martín, un pueblo que está eh, más allá de, de, de Villa Mechin y, y más acá de, de Serandi, a los pies de la Sierra de Serandi, eh, que es una de las sierras subsidiarias del, del Aramo. Bueno, pues la cuestión es eh, que, que fui por allí y bueno pues eh, el pueblo este, San Martín, resulta que tiene una especie de, de plaza en medio eh, en esa especie de plaza había unos bancos y además había un, un caño de agua bueno pues yo paré para coger agua fresco y, y había un había un viejo este en este caso sí, era un viejo muy viejo que supongo que ya no te porque de esto hay, hay muchos años eh, pues digo hay 13 años no menos y estaba allí con un con un con un perro un pastor alemán que ya era cadillo todavía ya, eh, y era así muy muy movido y y yo y, y bueno pues nada me también a hablar con él directamente pregunté digo buenas tardes buenas y tal digo no sabrá usted cómo se va pa pa ay cómo se llama el sitio este el, el Mayao Castillo cómo se va para Mayao Castillo dice el Mayao Castillo ...va a ser por ahí arriba, hay un hay un, camino, un carretero tal... ...pero si te digo que no creo que en los últimos 20 años... ...tenga Dionaide... ...yo callo, oh, sí, sí... ...yo, usted ahí empezó a contarme ese día... así que me contó cosas interesantes... ...contóme como en los tiempos, cuando él era Mozu que ...que tienen allí siempre a... ...a coger hierba, que ya era uno de los sitios... ...donde de llave donde de Xaven me trae la hierba... Y, y la cortaban para bajar hierba seca, dividir siempre la hierba, el Mayao Castillo. Y Pérez y Camín, pues subían las carretes y subía toda la gente del pueblo y, y agarraban la, la hierba allí y tal. Y después siguió con la historia y empezó a contarme que, que claro, que él dejara de subir cuando fuera, por ejemplo, a la mili. Contóme que él fiché la mili cuando la cuando la guerra civil. ¿eh? Mirá, y eh, joder, los años 30, fiché el. fiz y y que de todas maneras que estuviera muy tranquilo que fueran para Madrid y decía él decía nada estabas bien en Madrid buena gente los los madrileños eh los asturianos que han muchos bien los madrileños y luego contóme cómo lo trasladaron para Barcelona y dice él, bueno en Barcelona menos buena gente la de Barcelona Pero también los asturianos también gustábamos pues, a los de Barcelona y, y muy curiosos. ¿eh? Contábame cosas, contábame eh, que él nunca había estado en el frente, que él siempre había tocado cocines y tal, y bueno, de estas cosas, muy muy guays. Y, y, y saltaba de un tema a otro, sin solución de continuidad. Acuerdo a un que me, que me decía: ¿Tuviste a en el bar de Proaza? y claro, Proaza hay un ciento bares, pero claro, ciento bares hay los ahora que convirtióse aquello en un, en un sitio muy turístico, pero yo acuérdame cuando yo era niño, agarraba la bicicleta y iba con ella esta Proaza, que aquello ya era como el fin del mundo, y ahí a lo mayor había un chigre, si lo había, un par de ellos. Y bueno, la cuestión de que, eso pues, que, que preguntóme, eh, ¿ese que está el puente? Digo, ah, sí, hombre, sí. Y dice, no me gusta a ese chigre porque el paisano el paisano es poco falante y para llevar un chigre hay que ser falante y bueno pues un montón de cosas así y ya un momento que dije yo eso de bueno voy a ir voy a ir ver si soy capaz de llegar al Mayo Castillo y él me no va a ser quién pero bueno yo tiré para que el camino para para arriba había mucho muchas malezas ...mucha maleza estorbando... ...nun creo que fuera verdad eso de que llevaba 20 años en sindirnaide... ...porque bueno, una cosa ya que hubiera mucha maleza... ...pero si pude pasar en sin machete... y que, oye, perdón, voy a estornudar otra vez... ...que eso, que si pude pasar... ...en sin machete... ...ye que tampoco, tampoco estaba tan... Eh, tan cerrado, tan tomado el camino Y, y coño pues, pues Alguien pasaría entonces ¿no? Creo que fuera eh, que fuera yo el primero En 20 años que, que te iba Que te iba a pedir por el Mayo Castillo eh, Conseguí llegar arriba Marché enseguida porque bueno Pues el Mayo Castillo resulta ser Uno de los sitios donde más Culebre juntas viene a vida <coughs> y, y como yo ya os dije de Alguna vez Eh, yo me sé muy bien la teoría de, de, de para pa diferenciar una culebra de, de una víbora eh las víboras tienen la, la cabeza en forma de diamante y las culebras no pero mira yo se veo como dice, dicen muchas veces veo las dos y sé cuál es la culebra y cuál es la víbora pero allí tienen todos iguales yo cuando son todos iguales no sé si son culebras y si son víboras entonces yo por si acaso coy y vaya otra vez ¿eh? pasé por aquel camino pasé el escanuntes otra vez... ...y cuando llegué... ...todavía estaba allí el, el paisano... ...todavía estaba allí el paisano con el cadello y sentados... ...y nada, tuve otro rato más con él, falando... ...dícime, coño, ya volviste, ¿eh? ...llegaste... ...y dice sí, si, sí, si, si, llegué... ...hostia, pues fuiste muy deprisa... no sé qué, no sé cuánto y tal... Y, y, ...y nada, tuvimos ahí un pedazo más falando... ...y luego llegó un momento que me dijo... ...bueno, marcho para casa... ...porque porque si no estoy a la hora de comer... la mía nuera, era digo bueno pues pues nada venga hasta luego hasta luego y nunca no volví a ver al paisano nunca no volví tampoco a dir al al al castillo sí pasé por san martín unas cuantas veces a lo mejor pero pero nunca paré en san martín estas cosas que que pasen Qué curioso, llevo tres historias eh, contadas y las tres, tres en el aramo. ¿eh? Yo pienso que llevo uno de los, uno de los míos, en este caso montaña, macizo de montañas totémicas, la, la peña del aramo. ¿eh? El naranco, el aramo, sí, pues, pues igual sí, igual sí. Pero bueno, que conste que también falé con... Con, con gente, con viejos en otros sitios que, que no lleguen el, el alamo acordémonos una vez que mira fui al, a subir el puerto de, de Begarada ¿eh? Pensando que debía ser un bueno, paseo prestoso por el monte y tal Pero pues esto su, tuvo poco Porque eh, lo primero, que lo que yo pensaba que era un camino para subir si Era una, una pista Supongo que una pista abierta hace poco Por por lo... Porque, bueno, tenía la arena Casi sin pisar Con lo que, bueno A base de pasar coches Que para arriba no penséis Que todo terrenos de ganadores Y tal, no, no Coches normales y corrientes Que viven que para arriba después pues, Cuando llega arriba, pues cancéme que arriba había un restaurante. Que desde la, la parte del Guión, el puerto de Begarada, se parte Asturias y el Guión, parte Aguas, y desde la parte del Guión había mucho que había una carretera asfaltada, y, y bueno, pues dio mucha, mucha gente a, al restaurante aquel. ¿eh? Entonces, después, ahora, bueno, pues en ese, ahora, en ese momento, como estaba la, la pista abierta de poco, pues subía el coche. Su, Mercedes y BMW y lo que hacía falta subí por allí, o sea que bueno fue una puta mierda subir eh. Llega arriba resultó que yo os digo que lleno de gente lleno de, de pijos que viven a comer eh, una mierda de día y bajaba yo por la pista eh, con aquella mierda de día y bajó un paisano en una en un cuad vaya un paisano en un cuad y según pasó al mi lado frenó dicho baje quiero subir Y yo bueno, pensando que tampoco iba a perder nada. De normal, préstame que pero Pero aquella vez pensando que tampoco no iba que no iba a perder nada, pues pues de si yo, venga, sí, pues sí, pues subo. Me cago una leche vale Bueno, ya veis que lo, los cuatres son para pa una persona, ¿eh? Y entonces, bueno, yo subíme a la parte de atrás donde lo que hay, el, el portabulto y estas cosas. Me cago en la marcha, va ¿vale? allí, que no hay donde pa, joder, que vas ahí en precario, no hay donde agarrarse. mira el paisano que el bañaba to pastilla daba ve contra los contra los rabes que había al borde pegaba con toes, es bueno fíjense unos moratones tremendos un miedo de caer todo el rato Y el hombre, oh, hostia, y apagaba el motor y decía, apágalo no, porque así vaya a un puto muerto y así gasto menos. Yo cojo yo, no, porque claro, lógicamente digo, me cago en la mar, esto en cualquier momento vuelca tal. Bueno, nada, llegamos abajo y según llegamos abajo, el, el viejo al pueblo, como se llama el pueblo de abajo, y ya no, no, ya no sana, es nungera. No, porque ya nanzan es cierto que está también perejí pero está un poco, no me acuerdo ni el nombre del pueblo soy un puto desastre ¿eh? pero bueno llegamos a un pueblo que, que me que dice Mel dice bueno qué tomaremos algo no y yo dije, bueno pues pues vale ¿eh? si hay que tomar algo tomaremos algo y, y fuimos para el Chiguer, el pueblo ¿eh? tuvimos tuvimos allí allí tomando unos unos vinos ¿eh? el payano con Conocí a la, a la mujer de, que llevaba el bar, a la chiquera, a la Sofía, el paisano este, Chu se llamaba, de si sí, se me acuerdo. Xunté, xunté unas cuantas palabras también. Mira, yo con toda la gente que faló por el monte, xunto, xunto palabras. Bueno, pues el caso es que, que xunté unas, unas cuantas palabras con, con la historia aquella. Y bueno, pues nada, eh, con, estuvimos hablando, Casomera sería el pueblo. o Casomera y el de abajo, tampoco lo sé Porque bueno, eso sí, tuvimos, tuve viendo Que el paisano ya no salió que, que, que estaba todo el día Tirando yaches a la fía de, eh, de La chigrera y, y que la fía de la chigrera mandaba A tomar por culo, aunque una frase Muy buena, que era Ay, si yo fuera joven y guapo Y, y dicho la guaje Que ella, sí, pero yo es viejo y feo Entonces bueno, ¿eh? entonces la cosa Y luego acuérdame que meses de Bueno, yo ahora voy a tomar otra... Creo que ya era Casomera, ayer lo de abajo. Voy a tomar otra Casomera. Si quieres venir... Dice yo, bueno, y agarré, el, agarré mi coche. seguir Bueno, seguílo. decir yo decir fue a Rubayer, El pueblo este ya era Rubayer Perdona, ahora acuérdame. Donde donde tuve tomando y conocí a la Chegra. Ya la a la Chegra y ya en Rubayer. Y sí, efectivamente, vayamos a, a Casomera. y en gasomería nada, juntos allí con otra gente, con unos cazadores y tal, y pagáis el vino y al final decía, bueno, marcho, yo marcho. Qué noche ya, toma otra. Yo no, no, ya no tomo más, yo ya, yo ya marcho. Y nada, volví, volví, volví y y tal como como puse en el del fin daquel aquel relato, que daquelles letras que que xunté, ¿eh? pues dije yo, bueno, pues volví para casa acordándome un poco ni menos de, de los de los BMWs y, y de los Mercedes que me adelantaban pel, pel camino y acordándome un poco más de, de que, bueno, que al final pasarlo, pasarlo bastante bien. Sí, la verdad que sí, pasarlo, pasarlo bien porque, joder, pues lo que... eso lo que en el su momento tuvo pinta de de un día espantoso, pues al final resultó que fue un día fue un día prestoso, ¿eh? Sí. Oye, en fin, Oye, que hay que tener cuidadín ¿eh? por poner este cantar, que igual me meten un, una multa la de mi madre. ¿Viste lo de la rapecina esa que yo lo pues, ¿eh? y, y por llevar un bolso que ponía a decirles este, el de vi quería meter un multo. Después del libro de ello, porque, porque me metió como una bellaca, que dicho que eso de vi que no significaba All Cops Are Bastards, sino que significaba All Cats Are Beautiful. Bueno, yo no sé, a mí da igual a mi persona este cantar de, de los Foreskins. Me hago que presenté el cantar, bueno, presenté algo posterior y no sé si vale. Bueno, que no lo veis y sí, que esto sigue siendo Vanedonia, sigue siendo el anedóico miserable dando la propayuela y esbabayando, contando cosas. Esta noche contando contando cosas eh, que tienen que ver con bueno con esa gente que yo conocía, esos amigos de un, de un día ¿eh? amigos sí gente pues, con la con que tal cuentes por allí con la que fales y, y con la que bueno pues no es una sintonía pues sí porque no van a ser porque no vamos a a llamar a los amigos supongo que tengo o todos tenemos relaciones más duraderes con personas que con las que nunca llegamos a tener la la sintonía que, que podemos llegar a tener con una persona que vemos solamente un día. Diz María en el chat. Ay, si fuera joven y guapa, ¿ves? qué fácil es tirar un piropo. Sí, bueno. <ríe> Lo que pasa es que luego está la respuesta también, eh. Como dicho la, la moza que ella chus. ay, si fuera más joven y más guapo. y ella ha dicho sí pero lo que pasa es que ella es viejo y ella es feo y lo que es? ¿Eh? y la respuesta a lo que tal ay dios mío y, y bueno pues ya que estoy hablando de de gente que con la que tuve un día de la, de la que me acuerdo hombre pues también hubo gente con la que coincidí más de un día pero que a lo mejor casi no llegué ni a saber cómo cómo se llamaban y bueno pues que llegó un momento que deseé de verlos ahora que estoy haciendo memoria aquí de, de la de esta gente que bueno pues que, que conocí que vi en sitios que tal Acuérdame de un payano del que yo cuido que del que yo cuido que ya falle. yo bueno como ya os dije pues un tiempo en mi vida que tuve más para allá que para acá y bueno pues tuve más para allá que para acá al final quedé para acá pero que fecho un farrapu. y bueno pues los míos los míos días en aquel momento se dedicaban a agarrar un bastón y ir a ir a a pasear el parque que está que está junto a casa junto a la casa junto al piso de los de los y bueno pues yo pasaba Claro, toda la gente que paseaba, da, tomando el sol, pel, porque ya era invierno, acordámonos, ya, ya era invierno, pero bueno, estaba, estaba soleero, Y acordámonos que toda la gente que, toda la gente que, que, que iba a pasear a tomar el sol por allí, la gran mayoría ya era, ya era gente viejo. Y entonces, bueno, pues yo la gente viejo era con los que, claro, con los que podía tratar. Bueno. se puede tratar con la mayoría y era un saludario, y un hoy fue más calor sí hoy está frío sí hoy tal, hoy y el otro pero el cuarto me como uno con el que mantuve conversaciones muy muy prestosas salso no me creo que nunca llegué a que llegué, nunca llegas a saberlo eh y era un, un viejo muy prestoso ¿eh? contaba cosas, estaba como una puta cabra, era una pasada, contaba cosas como que decía, yo a mí no, yo estoy retirado y a mí no me gusta la tele, no me gusta el bar, eh, el bar, todos se meten al bar, a mí no me gusta el bar, yo estoy todo el día por aquí, caleando para adelante y pa para atrás y tal, y no sé qué, y charrabemos y, y charrabemos, claro. como todo a xente enfermo pues charramos de nuestras enfermedades pues yo tengo esto pues yo lo de más allá pues a mí operaronme de la cabeza pues a mí metieron unos fierros na espalda pues a mí bueno ve y charramos de todas aquellas cosas la diferencia é que claro toda aquella xente mayor y en concreto este claro ellos iban para atrás yo iba dando fui saliendo por la entre ¿Eh? y fui saliendo para adelante y llegó un momento en el que ya, bueno, pues, pues ya no salía a dar los, los, míos, los míos paseos por el parque, ¿eh? porque bueno, pues ya volví a tener aficiones más propias de, de una persona más moza, ¿eh? y, y pasé tiempo sin volver a ver al, al paisano aquel, y solamente un día, ¿eh? sí, dando un paseo por aquel mismo parque, pero a lo mejor ya no paseos con la misma finalidad eh, rehabilitadora que tenía en aquel momento, en el que bueno pues yo quería mejorar, quería eh, tener más fuerza, quería caminar más, quería bueno eh, volví a ver aquel paseo un día que sencillamente estaba dando un paseo por allí y pero casi no lo reconocí, caíre y casi torpelo, estaba muy muy angurriado eh, Y estaba así como muy, muy no sé, muy encorvado él también. Y saludélo y miró para mí como si no me conociera. Saludó, saludó, pero no sé si me reconoció. Supongo que, que él tampoco estará allá, ¿eh? en, en algún sitio. Eh, una pena, ¿no? Mira, hablando de gente que conocí y que, y que siento mucha pena pensando que posiblemente ya ya no tienen en, en ningún sitio, acuérdome de la de la, de la mi amiga Teresa. ¿eh? Teresa fue una amiga que, que fice en el, el Camino de Santiago, ahí poco de tanto, ¿no? 2009. Van a hacerse este verano ocho años que, que conocí a, a Teresa. Tenía una vitalidad Teresa. Teresa tenía unos, no me acuerdo, 65 años, me pues, parece que tenía, tenía una vitalidad. Yo no la podía seguir, de hecho hubo muchas veces que yo, bueno, pues buena parte del camino fui con ella y había muchas veces que, que tenía que parar y decir, tira, tira que no puedo seguirte, <risa> tira que no puedo. Vaya, era una mujer tremenda, calellara eh, por no sé cuántos caminos, eh, redescubriera... entre comillas, el, el Camín Catalán eh, mirando libros y cosas y tal y calellar al, al, el Camín de, de Montserrat se llamaba, no me acuerdo y bueno, pues como allí no había albergues y tal, pues llamaba a iglesias o a los ayuntamientos, a ver si dejan un sitio donde podías dormir una sala o tal, eh, voy a estornudar <risa> Bueno, que ella era una mujer prestosísima. me que cuando llegamos a, a Santiago, ella quería quería seguir hasta, hasta, Fisterra, ¿eh? hasta Finisterre. Y en principio yo no iba a ir con ella. Lo que pasa es que justo ese día que madrugamos y echamos a andar a los tres kilómetros de Santiago, tenía yo, no sé, ese día empezó a dolerme un, un empeine Si me oficiara todo el camino sin demasiados, sin demasiadas lesiones, de alguna sí tenía, ¿eh? Porque, bueno, de un dolor de rodilla, un dolor de todillo, bueno, un día me estrellé y tuvieron que darme siete puntos en la frente, bueno, es que, pero cosas que no van más allá, ¿no? Hostia, no, para aquel día dolía, me empezó a dolerme el empeño de un pie y tuve que decir, Teresa, siéntelo mucho, pero yo, yo tengo, que, tengo que dar la vuelta, ¿eh? tengo que dar la vuelta. Bueno estaba estaba el estaba más el, el un amigo que saliera, saliera conmigo de tu viejo, ¿eh? y que uh, decía él no no, ya tarra, no voy, yo fistara un boy, yo vuelvo yo de, de vuelvo viejo y tal y entonces y yo bueno, por una parte ahí, lo de pie y por otra que decía bueno pues también va, jorobame eh jorobame en un día en un día con el meme, un ¿no? un amigo que fue dueño de la dueño de esta radio, eh Lo del dueño y es una broma que hacemos entre entre la gente entre la gente de la cuca. La cuca, lógicamente, ni tiene ni nunca tuvo dueño. Pero bueno, había gente que, eh, yo qué sé, él era como si dijéramos el, el, el encargado el coordinador general en un tiempo. Y había gente que llegaba preguntando por el dueño. Y entonces reíamos mucho y decía, bueno, el de la cuca y tal. Bueno, estas cosas. En fin. Y eso, antes que yo quería volver... Que por un lado sí que es verdad que me dolía al pie y por otro, un poquillín de aquello déxalo allí ¿eh? Eh, xalo, bueno, déxalo como si tuviera falta de mi panada, pero bueno, oye, saliera con él y tener ganas de... por un lado apetecía me volver también con él la, la cuestión la cuestión es que que Teresa cuando cuando terminó y, y, y volvía para pa Barcelona, porque ella ya era de Barcelona Eh, llamó a mí eh, porque hacía trasbordo en Uvieu eh, y debataba en nubeo pues dos tres horas desde eh, que bajaba de un de uno tocar hasta que cogía otro y entonces bueno me tomamos un café acuérdame que regaló me una cosa que, que tengo la en casa a mí sabes que me gustan mucho las piedras eh, hice un programa sobre piedras y regalóme una piedra concretamente una una olivina ya me dijera que En el camino entre Santiago y, y Fiesterra, pasaba por un punto en el que había muchos fragmentos de olivina, ¿eh? por el motivo que fuera. No sé, no sé si ya porque ya era sino era la tierra, o yo porque la había llevado allí para dar algo, no lo sé. Y porque ya yo, yo, yo lo oficieron en ese momento, entonces y y tráseme, tráseme un, un pedazo de, de olivina ¿eh? cuando vino para acá. Y bueno, pues. después siguiendo los años eh, intenté llamarla alguna vez eh, y bueno pues díjome que, que estaba muy malina eh, no me explico mucho más pero bueno que estaba, estaba muy mala una vez no sé si, si sería el el destino que su nombre el teléfono y bueno yo como lo tenía gorda con eso no me vi allí que Teresa oh y lo todo contento Y, ...y bueno, empezó a hablar en catalán... ...cara, dice... ...no, Teresa, yo no sé catalán... ...dice, pero tú no... no ...bueno, en catalán, no sé cómo ella... ...tú no eres Abel... ...digo, sí, soy Abel, pero soy Abel de El Oviedo... ...pero bueno, le hago mucho de escucharte... ...qué tal va todo... ...y solo me dicho ...mal, Abel, mal... ...y esto con una vocecina así... ...muy, bueno, pues como de... ...de enferma, no sé... ...y bueno... después mandé unas cuantas veces eh, la mía felicitación no pero pero nunca no me contestó posiblemente ella ella igual igual tampoco igual tampoco está allá ¿eh? En a fin no me, no me fue ninguna ¿eh? ninguna gracia acordarme de estas cosas pero pero bueno oye mira existen que qué vamos a qué vamos a a hacer que lo que hay, en hay diez muchachas un hombro donde solloza la muerte y un bosque de paloma triste hay un fragmento de la mañana en el museo de la escarcha hay un salón Con mil ventanas, ay, ay, ay, ay, Toma este bal, este este bal con la boca cerrada. En miena hay cuatro espejos donde juegan tu boca y los. Hay una muerte para piano, que mitad azúa a los muchachos, ay bendigo por los del vago, quiero morir mío, amor mi de amor y del Acabo de, de... Bueno, acabo de hacer yo un comentario aquí a, a la... a la, a la a mi amiga María que... A, la, a mi amiga chatera María que, claro, de repente no sé, trajo un, unos, unos pensamientos a... a la, la, la, la quichotera que no sé si son... ¿eh? si son positivos o no. Eh, no sé, estaba... Oye, pues... ...comentándome que, que bien que estuviera que aquí... pesa a estar malo y tal... ...y decía, bueno, oye, préstamela de Dios... ...que me, que me sintáis... ...y decía ella eso de... ...la verdad y que cuando alguna vez no vengo... ¿eh? ...ya empiezo a sentir que me... ...como que me falta de la qué... ...esas hermanas que... ...he hecho falta de alguna cosa... ...y seguramente que ya me done... ...y decía yo, bueno, claro... es ...casi una década faciéndolo... ...y, y claro, pensé... que efectivamente casi una década haciendo este puñetero programa cada vez voy siendo más más viejo, está claro y claro, supongo que según vayan pasando los años y sobre todo teniendo en cuenta esta preferencia mía para pa la gente mayor cada vez va a ser más habitual que, ¿eh? que me vaya morriendo gente ¿eh? De la misma manera que ahora, que seguro que ya no existe ni en el Viejo de San Martín, ni en Teresa, ni, ni en el Payanín del, del Parque, pues seguramente cuando vaya pasando tiempo, pues, pues me faltará más gente, ¿no? ¿M? Mira, cuando me mandan a decir, el me de un amigo, que <coughs> voy a hacer, mi fe? ¿Pero? ¿Pero me hizo poco, pues toma la de Dios Pelo. un fío, ¿eh? la gente evoluciona yo no, yo sigo siendo igual que yo era pero <risa> la gente crece ¿no? y se junta y se emparella y tienen fíos normal, joder, ahora ya tienen fíos una cantidad de amigos tremenda, pero bueno la cuestión es que este rapaz emigró por Madrid hay unos cuantos años y bueno, pues cuadro que lo, lo encontré por la calle viniera a ver a la, a la familia y bueno, pues nada estuvimos charrando un pedazo un, un volvía a no voy a tener contacto con él desde que marchó y el que que sí si, que sí si, rapaz una vez en muchos hay muchos años no me acuerdo ni, ni en qué contexto ni por qué pero dicho eso de nada llegar un día en que eh, que ya no nos veamos más que que en los funerales <risa> que, que que tétrico no eh, pero ya la puta verdad va a llegar un día en que te todos tan desgragados que como mucho enteraremos que que murió de aquí en, y iremos al al funeral y allá encontraremos a a muchos bellos amigos no bueno todo dependerá de, de en qué de en qué orden nos toque a nosotros ¿eh? ser los protagonistas del del funeral porque a lo mejor me ¿eh? todos pero pero pero yo no un un aire eh sí pues puede ser guapamente guapamente una una una cosa así no, ¿No? en fin la vida y ya, así ya tan tan así y bueno pues nada cuando empieza a sonar esta sintonía ya que ya que voy a marchar Ya lo sé, hoy el programa fue un poco corto, pero coño, estoy malo, Estoy Tengo unos escalofríos que no que no veáis. ¿eh? Menos mal que mañana hay baloncesto y, y, y no tengo que no tengo que venir, que si no, bueno, calles sí, vendré, vendré a pa patar con los Collacios que, que retransmite el baloncesto. Ves, al final no lleva de ninguna manera. ¿sí? Bueno, sea como sea, ya sabéis, como siempre, un beso y un abrazo a a toda la gente que tuvisteis. Sintiendo en año, o que lo en directo o que lo sintáis en diferido y como todos los hermanos, un abrazo muy especial para la gente que tuvo ¿eh? acompañándome, faciéndome aquí acompañé eh, en el a través de a través del chat. Que son siempre estos dos mismas personas, pero, pero a mí dame igual, ¿eh? A mí dame igual y préstamela de Dios. Hombre, si es de alguna vez más, bien. Lo que más me prestaría, ya que vinieran también los de los que ya tuvieron en algún momento. ¿eh? Mobicu, Cabezón, Lucía, volvé por favor, volvé. Venga, un saludo pa, un saludo para todos y por favor que no nos cojan, vale, que no nos cojan. Aquí los quiero, jóvenes. ¡Hasta